Y yo, Elena, pues eh, vamos a comentar ahora una noticia de Alhama.com que la verdad refleja el gran corazón de nuestro pueblo. Exacto. Se trata de la reciente campaña de donación de sangre y plasma. Eh, Alhama, una vez más, ha demostrado su compromiso. Impresionante, la verdad. Sí, sí, totalmente. Los datos eh, hablan por sífolos. Durante el 14 y 15 de julio, que ya es verano, y a pesar del calor que hacía, eh, bueno, la respuesta fue magnífica. Pues sí. Organizada por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Granada, la campaña fue un éxito, vamos. Se consiguieron eh, un total de 168 donaciones. Eso es. Y si desglosamos un poquito, a ver, el lunes 14 fueron 71 donaciones de sangre y, ojo, 10 de plasma, que son muy importantes. 10 mm, de plasma. Y luego el martes 15... Pues otras 87 donaciones de sangre. O sea, una cifra muy buena para dos días. Claro. El CTTC, de hecho, ha querido agradecer públicamente este gesto. Y no es para menos, la verdad. Hay que pensar en el impacto que tiene todo esto. Exacto. Es que, fíjate, más de 400 pacientes de toda la provincia van a poder recibir ayuda este verano gracias a estas donaciones de alama Es, bueno, una auténtica cadena de esperanza más de 400 sí porque cada donación eh, puede ayudar hasta a tres personas diferentes es fundamental recordarlo verdad porque donar es están tan vital es que la sangre y el plasma pues no se pueden fabricar no hay alternativa no hay no Son insustituibles y se necesitan para uf, para muchísimas cosas. Operaciones complejas, trasplantes, eh, para pacientes oncológicos que necesitan mucha sangre o plaquetas. Claro. Personas con anemias graves, enfermedades de la sangre y, por supuesto, pues en accidentes y urgencias, que nunca se sabe. Y mencionabas el plasma antes. Ese es clave para cosas muy específicas, ¿no? Sí, el plasma específicamente es fundamental para tratar, por ejemplo, inmunodeficiencias, o sea, problemas del sistema inmune y también problemas de coagulación nación entiendo y además hay otra cosa importante la sangre caduca tiene una vida útil limitada a ah, claro por eso es están tan importante que las donaciones sean constantes eh, todo el año y más en verano que es cuando suelen bajar las reservas pues una vez más alama demuestra ser un pueblo bueno muy solidario estas 168 personas no dieron solo sangre o plasma ¿eh? dieron esperanza dieron futuro son esos gestos callados que marcan una diferencia enorme. Desde luego, el agradecimiento del CTTC y de toda la comunidad sanitaria pues es inmenso. La generosidad de Alama es vital, de verdad. En fin, una gran noticia que nos llena de orgullo y que bueno, demuestra la calidad humana de nuestra gente aquí en Alama. Sin duda, ha sido un comentario bajo la dirección de Juan Cabezas. Pues hasta la próxima noticia aquí en Radio Alama. Radio Alama en internet y alama.com. Información para compartir.